Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga vázquez Transmite radionauta FM 106.3. Para vos, a, a mí es blanque. blanque. Para vos, hermana es Esto es Orillas. Orillas. Toda murosa de mis raíces. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Todo es... Eh, ¿Cómo están? Les habla Kamala Marambio, esto es Ori Jazz por Radio Nauta, la 106.3 eh, Estoy sola Estoy sola eh, No nos peleamos con la Lugo Armikari Solamente que Lugo Armikari no puede Estar el día de hoy Y... Eh, bueno, eso, la verdad eh, Otro... Otro programa con, con Kamala. Así que espero que no tengan problema con eso. Bueno, Whatsapp 221-2025-275. Ahí lo dije bien, Pablo. Ahí lo dije bien, ahí lo dije bien. 221-2025-275. El Whatsapp para que nos envíen mensajes de amor. Eh, de, de rabia también. No de odio, de rabia. Eh, saludamos a nuestro operador Queridísimo Pablo A nuestra producción A Lucía Michel Gracias eh, Bueno, si no eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, eh, tenemos el Instagram De Radio Nauta Radio Nauta FM Es el Instagram Tenemos la página www Para que nos puedan escuchar en vivo Y si no, el mail de Radio Nauta, que es radionautafm.gmail.com Así que, una vez dado todas esas esas parroquiales, eh, continuamos con el día de hoy. ¿Cómo están? Eh, hoy, eh, yo, yo les pregunto cómo están, y yo les pregunto a ustedes, Pablo y Lucía. Bien, qué bien, porque va a ser un continuo eh, continuo diálogo, eh, ya que con Lu, Guarumicari... No está, y lo extraño eh, Pero bueno, ha sido una semana eh, Caótica Pero estamos bien, estamos bien Lo hablo desde mi persona, ¿no? Eh, ayer llovió Estuvimos con el paraguas eh, Hoy día hay sol Hace calor, frío No entiendo muy bien Eh... Pero bueno, esto es orillas Tuvimos el encuentro El tercer encuentro de rap político Acá en el Olga Vázquez Donde participamos como colectividad orillas En el conversatorio antirracista eh, Moderado por la negra Valen Y fue increíble Fue increíble eh, Había gente de La Matanza De todas partes Fue un tercer encuentro internacional De rap político Entonces había gente de Brasil De La Matanza Eh, de Echeverría no, eh, fue increíble poder coincidir en ese espacio y poner en práctica el antirracismo a través del diálogo eh, eso es fundamental crear esos espacios así que nada, eso estamos muy contentos por el resultado, ahí estuvimos con Lugar Micari y lucía Michelle en el conversatorio, fue muy fructífero Eh, y fue un mensaje de resistencia De lucha, del antirracismo Para la actualidad Y cómo crear estos espacios ¿no? eh, Pero bueno Les traigo un tema de hoy Que es sobre El 8 de noviembre El 8 de noviembre Se reconoce a la cultura afro Y a la afroargentinidad Acá en Argentina es un 8 de noviembre Como un día conmemorativo Y quería irme con el audio Y Eh, para contextualizar un poco qué sucede el 8 de noviembre. 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro en conmemoración a María de Remedios del Valle, una de las tantas mujeres que participaron en las luchas revolucionarias del proceso independentista iniciado en 1810. Las comunidades africanas están en la Argentina desde hace siglos. Fueron traídas a América en las bodegas de los barcos y traficadas como esclavas. Participaron en las luchas por la independencia. María Remedios del Valle, una soldado destacada en combate, fue nombrada capitana por Manuel Belgrano. Se la llamó la Madre de la Patria. Falleció el 8 de noviembre de 1847. Durante mucho tiempo, su figura fue silenciada en el relato histórico sobre las y los héroes de la patria, al igual que muchas acciones de la población argentina de origen africano. El Día Nacional de las y los Afroargentinos y de la cultura afro constituye un reconocimiento de la diversidad cultural en nuestro país e impulsa también la revisión de las narrativas históricas. Bueno, este fue un audio realizado por el Espacio de Memoria y Derechos Humanos EXESMA el 15 de noviembre del 2022 que contextualiza un poco lo que sucedió el 8 de noviembre eh, y por qué es tan relevante conmemorar esta fecha y reivindicar esta fecha, ¿no? Así que vamos a estar hablando sobre qué significa el 8 de noviembre, que igual a través del audio nos pudimos informar un poco más. Eh, ¿Por qué el 8 de noviembre? ¿Qué ocurrió ese día? Vamos a hablar en el segundo bloque. Eh, pero primero nos vamos a ir con un tema de Luanda, Afro-Argentine. ¿no? Eh, ah, no, perdón. Eh, nos vamos con... Eh, me equivoqué, me equivoqué Con Candombe de, para Mar María Remedios del Valle Que es Tender Es un candome canción que En donde hacen el primer recital grabado En los festejos de los 30 años de la FM Raíces del Rock 88.9 Esto fue en marzo del 2022 Y la compositora es Agustina Romero De la canción Candombe para María Remedios. Así que vamos con ese tema para que se historicen un poco lo que sucede con María Remedios del Valle. Remedios del Valle fue mujer guerrera afro-argentina que puso el cuerpo en la lucha por nuestra América Latina. Esto que les estamos a ver. en un callengue. Hoy celebramos su emancipación madre de nuestra patria. Celeste y blanco va su corazón en anto la liberación. Toda orden desobedeció y comando contra l'espanyol, A todo cerco ella derribó, pero nadie la reconoció. un general la encontró pidiendo limosna sobre la doquín identidad afro que corre en nuestras venas de una mujer tan valiente heroína de la independencia capitana del campo de batalla se nos fue sin distinciones ni medallas Como una mujer tan valiente Que azotada públicamente Mendicante, pobre Y sola quedó marginal En la pluma de esta historia Te faltan amores de sol en la web radionauta.com.ar Seguinos en Instagram radionauta.fm Bueno, nos fuimos con un tema Eh, para contextualizar un poco eh, Por qué el 8 de noviembre Que se conmemora ese día Y por qué 8 de noviembre Por María Remedios del Valle Pero ahora eh, nos vamos acercando A la fecha no eh, Bueno, en abril de 2013 El Congreso Nacional Sancionó la ley número 26.852 Que establece el día 8 de noviembre como día nacional de los y las afroargentinas de la cultura y la cultura afro. En esta en esta fecha se reconoce el componente afro en la cultura nacional y se impulsa la partipas, la participación de las personas afrodescendientes y africanas en todos los aspectos de la vida sociocultural. Esta conmemoración busca afianzar el reconocimiento de la diversidad cultural en nuestro país y la cultura afro ...como modo de lucha contra la estigmatización y el racismo... ...buscando hacer visible la vitalidad de la cultura en el presente. no Esta fecha es una fecha sancionada en el 2013... Eh, ...sobre la importancia de reivindicar los derechos... Eh, ...derechos básicos ¿no? que nos merecemos las personas afrodescendientes... ...en el día hasta la actualidad... Eh, en donde tiene que haber una reparación histórica, una reparación económica, una reparación social sobre el pueblo afrodescendiente. ¿Qué se recuerda el 8 de noviembre? La fecha homenajea a María Remedios del Valle, la madre de la patria, quien falleció el 8 de noviembre de 1847. Había nacido no se sabe la, el día exacto, en 1766 en Buenos Aires y fue una de las tantas mujeres que participaron en las luchas revolucionarias de proceso independentista iniciado en 1810. De origen afrodescendiente, formaba parte de los sectores populares y subalternos de la colonia. Junto a su marido e hijos, formó parte del Ejército del Norte la primera expedición al Alto Perú, al mando de Manuel Belgrano. Participó del Frente de Batalla en el cuidado y atención de soldados en las victorias de Tucumán y Salta entre 1812 y 1813 y en las derrotas de Vilcapugio y Ayomá en 1813. En esta última fue herida de bala, tomada prisionera por los realistas y luego sometida a azotes públicos, como decía la canción. Por su arrojo y valor, Belgrano la reconoció como la capitana. Sin embargo, la participación y la historia eh, del valle estuvo solapada y silenciada en el relato de los héroes de la patria. María Remedios del Valle... Pasó sus últimos años de vida la pobreza marginada de reconocimientos oficiales hasta que la sala de representantes de la provincia de Buenos Aires le otorgara el cargo de sargenta mayor de caballería en 1829 que mantuvo hasta su muerte. Eh, ¿Qué nos dice esto? no Bueno, eh, le estoy hablando a Lucía, que está ahí en producción <ríe> ya Pablo también. Eh, como estoy sola con Lu eh, O sea, sí Lu y, ¿Qué nos dice esto? Que en realidad eh, Las personas afrodescendientes Y las personas africanas Desde el inicio de la colonia Hemos sido totalmente silenciadas Hasta la actualidad ¿No? Eh... Por algo, el 8 de noviembre es el día reivindicativo de la cultura afro y de, les, de las y los afroargentinos. Eh, es porque silenciaron una historia de María Remedios del Valle eh, que no se pasa en las escuelas, ¿no? Eh, siguen repitiendo en las escuelas cuando es el 25 de mayo, pintarse la cara con corcho quemado... Eh, para representar a las negritudes como vendedoras de empanadas, de la servidumbre. Y bueno, esos son eh, resagios de, de la esclavitud misma. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es fundamental... Eh, que en la actualidad sepamos quiénes construimos la historia. Porque la historia argentina está construida por personas negras. Eh, todo lo que conocemos hasta ahora. El tango, por ejemplo, que se ha blanqueado un montón. Bueno, el origen del tango es negro. Y... Y hasta el día de hoy no hay tanta información o tanta reivindicación de la negritud en el tango. Bueno, lo mismo con, con las luchas independentistas. Tenemos muchos próceres blancos que idolatramos y etc. Eh, pero no tenemos eh, figuras como María Remedios del Valle re representando la lucha independentista. Que ella fue un ícono y un símbolo de resistencia para nuestra nación. Eh, y más allá para las naciones latinoamericanas entonces es fundamental eh, reconocer estas figuras como maría remedios del valle porque era la primera línea no era la primera línea de los ejércitos la primera línea de los ejércitos independentistas estaban les afrodescendientes y les originaris no entonces eh, siempre en eh, a través Antes de que se aboliera la esclavitud, ya estaban en primera línea. Entonces, eh, hay un sentido de silenciar e invisibilizar a, a esas poblaciones por medio de la primera línea, que es confrontar al enemigo. Entonces, bueno, si se muere, bueno, no importa, ¿no? Entonces... Eh, está está ese argumento y está ese argumento hasta el día de hoy lamento decirles eh, pero eh, esa visión de que lo blanco es lo superior y lo negro si los es lo inferior ocurre desde hace muchos siglos atrás entonces me eh, ...la figura de María, María Remedios del Valle... ...no se queda atrás... ...es un símbolo de resistencia y reivindicación... ...para nosotros... ...el pueblo afrodescendiente... ...de una persona negra... ...pobre, mujer... Eh, ...esclavizada... ...que pudo sacar adelante... ...su, su lucha... Y, ...y tuvo una convicción... ...de independencia... ...con respecto a... ...a, a liberar una nación y lo pudo hacer eh, pero vemos los vestigios de una persona mujer, negra y pobre en cómo terminan las guerras independentistas ella termina totalmente marginada, después a los años es reconocida eh, como sargento mayor pero después a los años es reconocida y mm, yo creo que es por el mismo discurso de que la Argentina es eh, en que en Argentina entre comillas no hay negros no entonces ese mismo discurso que vemos hoy en la actualidad se aplicó en el tiempo colonial en donde eh, una persona negra totalmente que luchó por la independencia de Argentina quedó totalmente desamparada desamparada de, de, de lo económico de lo social, de lo cultural y hasta que alguien la reconoció obtuvo eh, su recompensa pero eh, deja mucho que decir en eh, lo que obtuvo así que ¿cómo vamos de tiempo Lucia? Lucia? ¿bien? ¿vamos bien? ya es que yo quería ¿qué hora es? ah vamos súper bien ¿cuánto me queda? ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Para redondear? Ay, ya. ya, y si vamos al siguiente tema <risa> <risa> Ya, ahora les traigo Un temón, un temón de Luanda De acá se llama Es afro-argentina Es increíble eh, Bueno, es increíble Luanda eh, Vamos con este tema Hola, ¿qué tal? Qué lindo tu pelo. Permiso, ¿lo puedo tocar? No. Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Vos? ¿De dónde no, sos? Ay, de no. Me expulsan, me la posibilidad de ser. No quiero pertenecer, no. pero duele. Miran y miran y asumen, asumen? miran y miran. ¿Qué? Los rulos me quieren tocar, me y comienzan a cuestionar que, que de dónde tu papá, que de dónde mi mamá. Oh, tu abuelo no nació acá, que si el te puedo tocar. O te lo lavar, no se moja, no suprime de la historia y no Blackearon en poco y con brazos en Se metieron en nuestra cabeza, no hicieron creer que no. Que lo de la razón verá para no. Me conté lo dejamos a ellas. Porque nosotres labramos todo lo que no. Nosotres a ti, cantando, bailando, no sale mejor. Let's go and start. Yo yeah. no <risa> Reproducen y venden cultura afro sin negre ¿Qué? Porque esta cúlcica cool, si está la moda Me encontré esa que Ay, no no no, no, no, no, no es un peinado nomás se quedan ¿No espantosa <risa> Banalizan y venden cultura afro sin ¿Sí? negre, Porque esta cúlcica cool, si está la moda Me acordaste no. que da Salir <risa> de acá Martín no, no. No entendiste que no da lo mismo que la lleves vos, que sos cula, que la lleve yo. Me para la policía, Martín. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, ah, ¿cómo, ¿cómo, ah, a veces se hace la trabajar de gratis. Pero te olvidás, después malá, que todos somos iguales. aquí acá me discriminaste muy grande animal, martes, pero mira mi día, tarde de noche, somos una banda y no somos de parto, resistí, le tenemos la sangre, a pasar el resultante, nos ataron apenas empezamos a ayudar. Ay, gracias. Soparatina, yo chambecha entre nosotros espectacular que mucha negra libre ese por eso miedo de más, quilombo. El estado se borró, dije que no lanciò a la perfecció gràcies algunta querido Pero no nos me deixes però no te va deixar sobre de acá No, háganlo desde su lugar, no entiéndose en algo que piensan que somos nosotros Eso se llama apropiación cultural. Googlealo, Googlealo. Afro, apropiación cultural. Ah. ay El bombo legüero también es afro, eh.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 Impecable. luandas es MC, cantante, música y compositore afro-argentina de herencia afro, eh, lesbiana y de género neutral. Su sonido, su flow y su propuesta escénica son tan diferentes e incendiarios como su discurso. Esto copy-paste de el medio El Planteo para que lean ahí una entrevista que le hicieron a Luanda Eh, bueno esta canción se llama loanda de acá eh, bueno con qué nos vamos ahora con él con el segundo bloque de que eh, se con el tercer bloque eh, sobre la importancia de reivindicar ese día bueno Eh, la comunidad afrodescendiente en la argentina está compuesta por argentinos de origen africano emigrantes latinoamericanos afrodescendientes inmigrantes africanes eh, donde les argentiness de origen afro han vivido en toda su historia un proceso creciente de invisibilización sociocultural que instaló y sostiene hasta la actualidad el imaginario de que en argentina no hay negros como decíamos en el segundo bloque a partir de la conformación del Estado-Nación, a lo largo del siglo XIX, comienza desde el Estado un proceso de negación, ocultamiento e invisibilización de la población afro. Se dice que los argentinos descendemos de los barcos afro, eh, europeos borrando la presencia afro de la historia argentina. Esta imagen coincide con la visión de la historia para la cual Argentina nace a fines del siglo XIX con la inmigración. Es decir, se conforma una nación que no incluye en su imaginario, en sus relatos, a los originarios y a los afrodescendientes. Bueno, ¿por qué es tan importante reivindicar este día? Vamos a partir con eh, la historización. Eh, bueno, toda esta información Aparte la saqué de Educ.ar eh, Para que vayan ahí a, a chusmear y todo Pero bueno Según el artículo 25 De la constitución eh, Lo voy a repetir hasta el final de los días eh, El Estado Nacional Argentino llama en el artículo 25, invita a la población europea a labrar la tierra a cambio de tierras, ¿no? Entonces, eh, una vez ya conformado el Estado-Nación, eh, coincide totalmente con que eh, el imaginario en sus relatos eh, sean totalmente europeos. O sea, el imaginario del Estado-Nación argentino es que descendemos de los barcos europeos. Y no eh, porque los africanos también descendimos de los barcos, solamente que aglutinados, asinados, con grilletes en los tobillos. Eh, pero no, eh, el Estado-Nación de Argentina señala que eh, descendemos solamente y únicamente de los barcos europeos como europeos. no Entonces, eh, ahí te da una idea de imaginario social Eh, o de un imaginario vacío en donde construyes una identidad eh, sarmiento es un claro ejemplo de, de esto que quiere ilustrar no de eh, entre comillas a la sociedad argentina de cómo debemos educar y cómo debemos ser como sociedad entonces, el artículo 25, que está vigente hasta el día de hoy, es de 1852 o 1853, si no me equivoco. Eh, ese artículo está vigente hasta el día de hoy, en donde invita a los europeos a emigrar a Argentina para construir un Estado-nación. Eh, pero bueno, deja mucho que decir porque ya les esclavizados estaban en Argentina. Entonces, eh, querer construir un imaginario social en donde solamente... Eh, Argentina es blanca y está erróneo, está erróneo, discúlpame decírtelo Martín, como decía Luanda, eh, no, discúlpame, eh, nosotros estamos desde hace mucho antes, nosotros nos encargamos de construir lo que es Argentina ahora, toda esta estructura, toda la arquitectura que hay, bueno, fueron eh, a base de, de sangre, ¿verdad? por manos esclavizadas, eh, manos patronadas por las manos originarias y afrodescendientes que construyeron eh, esta nación. Entonces, eh, es muy importante visibilizar estos hechos que eh, no son solamente de la época colonial, porque no quisieron tocar este artículo 25 hasta el día de hoy. Entonces, por eso es importante eh, referirnos a a este artículo porque ensaña en, la, en el invisibiliz invisibilizamiento y ocultamiento y negación de la identidad afrodescendiente de la negación de la negritud que constituye el país argentino ¿no? Eh, en el conversatorio eh, antirracista que se dio en el tercer encuentro internacional de rap político, bueno había una persona que decía que el fascismo Se, se ha incrementado cada vez más que ha crecido cada vez más y bueno eh, yo recuerdo no voy a decirles dijimos porque fue una opinión personal eh, eh, yo le comenté que el fascismo toda la crueldad bueno la ha vivido todos nuestros antepasados afrodescindientes o sea que para la comunidad o para el pueblo afrodescendiente esa crueldad y ese fascismo siempre ha sido implícito en, en nuestro cotidiano entonces no es que se ha exacerbado o solamente que se ha naturalizado más el fascismo en, se ha naturalizado la insensibilidad se ha naturalizado la crueldad pero para nosotros como personas racializadas como personas negras, marronas villeras travestis, eh, el fascismo siempre ha estado, siempre ha actuado de, de alguna manera. Desde que vamos a comprar el pan y una persona nos mira con asco, es así. Entonces, eh, no es que ha aumentado el fascismo, es que las personas eh, con discurso de odio internalizado que se creen legitimi legitimizadas a, a hablar con con un argumento válido, entre comillas, para eh, discriminar a la otra persona. Entonces, eh, y ahora se ha acrecentado mucho más, o sea, el triple les lesbicidio no, no es por menos que es un claro ejemplo de que se ha naturalizado el discurso de odio pero no por eso es que ha crecido eh, el discurso de odio siempre ha estado siempre ha estado hasta el día de hoy entonces las personas negras yo no yo no creo que ha, ha habido un aumento de fascismo sino con una naturalización del fascismo una naturalización de la promulgación de discursos de odio eh, y, y esto deja mucho para pensar Eh yo siento que que muchas personas blancas eh, y aquí yo me voy con el colorismo. Eh, porque el antirracismo, el antirracismo que promulgamos acá con Lúgar Micari con Lucía Michelle y con Lucero, el antirracismo no es por colorismo, es por una cuestión de conciencia negra en nuestras mentes en donde no tengamos un pensamiento blanco pero aquí yo me quiero ir por colorismos porque generalmente la persona que dijo eso era una persona blanca entonces claro para esa persona es rechocante cómo se está visibilizando el mundo cruel en el que vivimos eh, pero bueno También en el conversatorio se dio una, una persona blanca decía «Bueno, tenemos que hacer un grupo de resistencia de, de personas blancas para hacer autocrítica, de, de hablar de nuestros privilegios blancos, de hablar de nuestra posición de poder». Entonces yo se lo encuentro totalmente válido porque este eh, la persona que dijo que el fascismo crecía Y yo lo sentía como desde su posición de privilegio, como de no entender eh, que el fascismo y la crueldad ha existido siempre porque quizás él no lo ha vivido. Entonces eh, yo creo que es importante que eh, las personas que hayamos sufrido racismo, que no hayamos sufrido racismo, estemos muy conscientes de las narrativas que les damos las personas racializadas con respecto al racismo que recibimos eh, que estén muy conscientes porque nada eh, la semana pasada no sé si le dije al lugar mi cari yo desde los 5 años que me dijeron una connotación racista o sea, me dijeron negra con una connotación negativa. Entonces, eh, yo ya desde los cinco años sabía que algo estaba mal en mí, ¿me entendés? Entonces, eh, es, somos desde muy pequeñas nos damos cuenta que... No, desde muy pequeñas recibimos el racismo y cuando a medida que vamos creciendo nos damos cuenta de que es una identidad negada e invisibilizada. Y que las personas nos tratan por respecto eh, a nuestro color de piel, a nuestra condición social, a nuestra condición económica, sobre lo que decimos políticamente, nuestro sexo, nuestra religión. Entonces tenemos que estar muy conscientes de esas cosas, muy des muy despiertes eh, en eso. Entonces, eh, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto me queda? Si me quedan 10 minutos estoy muerta. 10 minutos. Ya. Este golpe tierra Perdón chicas, pero eh, estoy muy acostumbrada a hacer este programa con la luz. Eh, estoy muy acostumbrada bueno eh, nos vamos con la <ríe> del blanco fue territorio sagrado oro robado negros esclavizados yo no creo en la ley bueno el próximo capítulo <ríe> vamos a hablar bueno esta no va a ser la semana la próxima semana no vamos a estar con orillas pero la subsiguiente se me ocurre hablar de gatillo fácil con la lugar si sí, es un tema re necesario eh, sobre todo siendo personas racializadas y también que ahí vamos no es un tema de color de piel necesariamente con el gatillo fácil también está tu condición económica Eh, qué es una persona racializada el otro día investigué en afrocolectiva que la persona racializada no es eh, todos somos racializados pero las personas blancas están racializadas como superiores y las personas negras están racializadas como inferiores entonces eh, una persona racializada blanca puede ser una persona racializada blanca Eh, pero su condición económica Su condición social Su condición política Obviamente que ahí va a entrar el tema De eh, la categoría si es inferior o superior Entonces ahí vamos a entrar En por ejemplo Gatillo Fácil Una persona blanca villera de, de barrio Que es asesinada Y bueno Es una racialización inferior eh, Buenísimo ¿Nos vamos con la gacetilla? No sí Es que ahí Pablo me está Me está retando No, no me está retando Canción, ¿o no? Ya, vamos con una canción Que Pablo va a poner Porque nos quiere mucho La certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3 que en un territorio ancestral vivían amplias tierras que a lo largo y ancho se expandían sus habitantes eran variales muchísimas historias diferentes lenguas, comida natura y demás son cetres guerras también no se olvide la paz es un invento trucho y suyo que ata hoy nos persigue pero pero con su afán de todo llegaron expandir subir repitiendo hasta el cansancio que no hay más forma de sentir con cruz en mano y esa divina no robaron primero reco Gra gracias con permiso sincero eh huh? es que traigo y entro en ese trap intenso que no es para ti ¿eh? porque mis chances va a vitale mi pera más no pena que no puedan prendar ni andar como siento su bronca rap abre el seno cada día y noche quemamos pero la pata que pone tiempo viendo toda la calle por dempra es sentir uh. porque estamos viendo que falta así dio por tudo donde lucha, que tingan que paró mende porque pelea mucho mucho sí, sí, pero puya cual así sobrevivito ya temiendo no solo por mí por todo el esman en que escucha la sirena con áñida de pena del meta sabiendo que nuestra no importa nada y como si nada nos mandan a matar Mi lucha lleva siglos, ando vagando por los abismos Mientras estos en quieren dan de colorismo Quemo cactuales para derribar todo el colonialismo Y yo tuve que huir para sobrevivir, vendir, dirigir Un ejército de estar en la primera línea solo pa' morir Por la boca del poder del Tobago todo lo que no querían ser yo fui. Todo aquello que no querían hacer yo fui. Mano de obra o de placer yo fui. Todo lo que no quiero reconocerme Me fui, escapé y conseguí mi libertad O también me encontraron y me fueron a colgar O también mi descendencia se puso a rapear lo que Se encargaron de invisibilizar Somos eh. auditores inventadas para no olvidar Compa boca en boca nuestra forma de por Desde machia, mete alta También Susana Vaca, cada vez ya son pa. Además somos serpientes, huele a caliente Que lo los bien siente Somos se serémosle, no, no se extinguieron, mienten, mienten Resistimos en el pasado, futuro presente Somos lo que crees, que deseas En tu imaginación somos mayoría, aunque digan que no Lo que temes, pero querés Somos distingues, aunque nos distingas del hype Y aunque muchos lo intenten, lo intenten No pueden borrar Estamos en la ropa letal y nos vale el sabor Y toda la música que escuchas Toda, eh, toda, toda la música que escuchás Que bailás, que cantás, que todo, caretita Caretas, caretas, caretas Dale, dale, dale, metil Pero con tranca, tranca Los luchos no somos minoríes Son los que quieren, afro, negros No somos los que quieren, existimos no en no no no el pasado Cultura de presa Por ellas de Luanda Y Willy Bronca Un temón Un temón que nada, Unas ganas de escuchar en vivo esto La verdad Pero bueno, nos vamos con la casetilla Porque Kamala no puede hablar más <risa> eh, Bueno, tenemos muchas cosas Muchos eventos acá en el Lugavásquez eh, Como no vamos a estar El próximo miércoles Tenemos más eventos para... Próximo, próximo sábado. Pero primero, queríamos empezar. Eh, encuentro de niñas rebeldes este sábado 8 de noviembre de 3 a 6. Eh, Aucacheche. Ah, ah. Aucapichiqueche. Así se llama. Que está organizado por Aucache. ¿No? Acá en el Centro Cultural Aucache. Olga Vázquez, van a ver juegos, fanzines, música y merienda. Eh, bueno, está organizado para este sábado 8 de noviembre de 3 a 6 en el Olga Vázquez. Otro encuentro que tenemos acá en el Olga Vázquez, un montón de eventos acá, la verdad. Eh, todo pasando en noviembre, Todo pasando. Eh, cena show solidaria, rumbo al encuentro Pluri en Corrientes. El sábado 8 de noviembre de 7 a 12 de la noche. Va a haber música en vivo, micrófono abierto, karaoke, comida rica y sorteos. La preventa está 8.000 incluye entrada y cena. 8.000, chiques. Es la entrada y la cena. O sea, 4.000 entrada y 4.000 cena. Qué mejor. La, eh, la entrada en puerta incluye solo la entrada y son 5000, así que yo les recomiendo que eh, compren la preventa porque les va a salir mucho más barato, mucho más barato. El alias es aucache.la plata, o sea, a w k a c h.la plata. Eh, todo esto lo pueden encontrar en el Instagram del CC Olga Vázquez. Eh, toda la información, pero vamos pasando. Si no, si no se quedaron contentes con el show solidario, tenemos el aftermat que es el 9 de noviembre. Va a haber DJ set Barra y Feria, en el Centro Cultural Olga Vázquez. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde empieza. Es domingo, chiques. Cuidado, así que no salgan en la noche anterior. Eh, o van al show solidario... Y se van, o sea, terminan las dosis y se van a la casa y se van a dormir. O sea, ya fue. ¿Qué otra actividad tenemos? No, es que acá está todo pasando, acá está todo pasando. El miércoles, miércoles, ojo chiques, miércoles, no fin de semana. El 12 de noviembre a las 7 de la hora, así puntuales por favor. Eh, en el Centro Cultural Olga vázquez Avenida 60, 772, les damos hasta el número, 772 La Plata, eh, va a estar transmitiendo Marichi Tuculpan, es un documental que significa Memoria Implacable, es un documental eh, narrado en Mapuzungún todo el tiempo, eh, y es en Nehuen eh, y Memoria Implacable. Eh, es una proyección por Julia Chuñil, eh, una referente mapuche del territorio chileno que fue desaparecida y asesinada, que ahora confesaron que fue quemada. Eh, y bueno, en memoria de ella eh, se va a transmitir esta película que eh, Margarita, que es la protagonista de este documental, una mapuche intelectual, eh, se inicia en el viaje de, de eh, recopilar información del pueblo mapuche en territorio argentino y territorio chileno. De, de conocer sus historias, eh, de escuchar los cánticos no de las personas mapuches secuestradas y eh, esclavizadas. Así que tenemos estos eventos en el Centro Cultural Olgabásquez. Esperemos eh, que vengan porque van a estar muy buenos. Y si no, bueno, antes del 12 me pasé el 8 de noviembre. Si no, si no pueden venir porque están en el Capital, por ejemplo, por ejemplo, tenemos la marcha afro el 8 de noviembre, el sábado. Contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia por justicia social, derechos humanos y reparación histórica. La concentración va a ser a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo y a las 6 se marcha desde se marcha al Congreso de la Nación. Eh, toda la información del 8 de noviembre pueden buscarla por la comisión 8N en Instagram, que ahí está el flyer. Y bueno, si no tienen planes para el 15 de noviembre, sábado 15 de noviembre, porque no vamos a estar este miércoles. Entonces, si no tienen planes para el 15 de noviembre, se viene la quinceava llamada de candombe de lindo quilombo. Para mí es la mejor llamada de candombe del año, acá en Argentina. Eh, bueno, empieza a las 4 en México de Tacuarí, Eh, así que es la quinceava llamada, lindo quilombo, 15 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, así que les espero ahí en San Telmo, yo voy a, yo voy a ir toda montada, chiques, voy a ir toda montada, voy a bailar. Así que espero verles ahí. Eh, bueno, nos despedimos. Este ha sido un capítulo muy eh reducido. <risa> porque no está la lugar mi cari no puede ser ahí terminamos 10 minutos antes chiques bueno bueno está bien eh, nos despedimos yo no puedo hablar más 10 minutos no puedo no puedo o si no sería puro chamullo pero lo, lo que le quería traer hoy día es que el 8 de noviembre se conmemora leyas afroargent argentinas y la cultura afro no que se conmemora desde el 2013 y ¿Y por qué el 8 de noviembre? Por la muerte de María Remedios del Valle Así que eso, nos vamos Chao Pablo, chao, chao Lucía Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo capítulo de Oro Shots Porque miran y apuntan Si me importa, tiran, un odio acumulado, ajeno y mal pagado. La era se contagia y explotó yo, lo tal he Su justicia abrió la venda y la balanza se inclina para su lado. Paz no, no está equilibrado. Pano existe si vos sos más caro. Quema, quema, quema. Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3